Zona 69. Ya estás dentro.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 Ya somos página oficial en t w 20. Puedes entrar en nuestra página en t w e n te creando t w e n 20.com barra zona 69. ¿Ok? Hoy estará por aquí Abel Ramos para pincharnos temas de su maleta. Y ahí, en las páginas oficiales, esta semana preguntamos: ¿prefieres la noche o el día? Ahí queda eso. Ya lo dije en Twitter, me mola este tema, me alucina. Y por aquí sonará, por la zona. Y este tampoco faltará por aquí, no te vayas. La zona, la zona se mueve contigo. Zona 69, la música se mueve. Enseguida haremos hincapié en esa nueva página en Twenty para Zona 69. Pero antes nos quedamos con este tema que también me ha gustado mucho, Honey. Esto se llama No One, el taito remix. もう1回目のポイントは、もう1回目のポイ a トは、もう1回目のポイントは、i う1回目のポイントは、もう1回目のポイントは、もう1回目のポイントは、s う1 r a のポイントは、もう1回目のポインは、もう1回目のポイントは、もう1回目のポインは、もう1回目のポインは、もう1回目のポインは、もう1回目のポインは、もう1回目のポインは、もう1回目のポインは、もは、もは、もは、もは、もは、もは、もは、もは、は、は、 Bueno, ya sabes que tienes nuestra página oficial en Twenty, que ahora tiene también una estreñita añadida, ¿ok? ¿Esto qué significa? Pues nada, significa simplemente que nuestra página es oficial, que tú buscas Zona 69 en Twenty y te aparece nuestra página oficial, Zona 69. Búscanos en Twenty, o si andas un poco perdido, bueno, pues escribes twenty.com barra Zona 69 con número. Te aparecemos nosotros ahí, ¿vale? Nuestra página oficial donde deberías unirte, ¿ok? Ya, eh. No queremos que la gente se una a nuestros perfiles de Raúl Fernández, sino queremos que os unáis a ese perfil, a esa página de Zona 69 en 20 para teneros a todos ahí en la misma página y no volvernos locos con los comentarios, ¿eh? que si no, esto es horrible, es horrible. ¿no? Bueno, más de 6.000 personas en esa página en 20 nos puedes agregar. También a nuestra página de Facebook, facebook.com/zona69radioshow. barra También nos puedes buscar ahí en Facebook. Si tienes perfil de Facebook, busca zona69 y te aparecemos nosotros, ¿ok? Pero como siempre, hay gente un poco más despistada que nos agrega, nos envía sus invitaciones de amistad, sus peticiones de amistad a Twenty. Como siempre, pues también son aceptados.、Eh, Nayarica de Murcia nos e n v í a b a petición. También n o e Alonso, también Jordi, también、eh, Cosmi, que nos decía qué tal, qué tal Cosmi, bienvenida. Isabel Valverde、eh, nos agregaba también Lourdes, Pedro Aragón, eh, Mario, eh, Rivera León. Desde León, sí.、Eh, Las pícaras, Jennifer Go González y、eh, Jennifer González otra vez. Y Sana Martínez y Pedro Aragón. Todos ellos aceptados. En nuestras páginas,、eh, en nuestros perfiles de Twenty. También tenemos más gente. Por ahí más peticiones había, por ejemplo, de Joan p o v e d a de Annie, Angie Rodríguez de León también. De Elena y de Pedro Aragón. Por supuesto, todos ellos. aceptados en nuestras páginas de Raúl Fernández pero ya te digo si quieres unirte a zona 69 busca en Twenty zona 69 te aparecerá nuestra página oficial donde puedes colgar fotos enlaces comentarnos lo que quieras Bueno, y como todas las semanas, esta semana vamos a regalar durante todo este mes, vamos a estar sorteando una cuenta de Spotify Premium, ¿vale? Spotify Premium gratis durante un mes para los que participéis en nuestros participas. Esta semana estamos preguntando una cosa muy sencillita. ¿Tú qué prefieres? ¿La noche o el día? Cuéntanos lo que quieras, noche o día. Tienes que elegir. Y nos puedes contar lo que quieras, ¿ok? Noche o día en nuestras páginas oficiales de Zona 69 en 20 y en Facebook. Solo ahí, es solo ahí en t w e n t y en Facebook. Y participaréis en el sorteo mensual de un Spotify Premium. Y、eh, nada, estará por aquí Abel Ramos pinchando los temas de su baleta. Pero antes llega Pink con su último single. Mira, esto suena muy bien. Se llama r a i s e Your Glass. Si、sí, suena l a zona. ェイスウェイスウェイスウェ ¡Despíate con zona 69! In the house tonight,、oh. everybody just h a v e a good time. I can fit it, and I'm g o n make you lose your mind.、Yeah. we just wanna see you Shake that. Down. Yeah, I'm running through these a i s l s like d r a n o I got that devilish flow rock and roll. No halo. We party rock.、Right? Yeah, that's the c l u e that I'm repping on the rise、right、to the top. No letting our z e p p e l i n、hey. party rock is in the house tonight.、Woo. Everybody just time with the time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a ず o んど、あべん Ramos。 ジャンベル a ャンベルジャンベルジャン ダラレマーズを